There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors to Suddenly, If the show is through Silent looks and with the cues With the frozen smiles At last in 1998 show The tods song, no one ever sings The curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets stroll by the dreams ahora ahora se me siente, ahora siente se me bien. ¿Qué tal, hombre? Muy muy buenas noches a, a toda la gente que está ahora mismo sintiendo este programa, sintiendo esta emisora, ¿eh? ¿Qué, qué emisora y esta, ¿sabéis? Lo de Sobra, ¿sabéis lo? Vamos. Estoy en es Radio Cucaracha, y es Radio Cuca de la radio el libre libre. Duviu. A través del 107.3 de la frecuencia modulada y a través del triple W. Radio son las dos posibilidades que tienes para sentir la nueva emisora. ¿eh? La emisión en analógico por la frecuencia ¿eh? modulada y la emisión en digital en el mundo entero. La frecuencia modulada, la FM, ¿eh? nada más la. Nada más la coyes en. No veo, no siquiera, ni siquiera en Ubiego entero, en muchas partes de, ¿eh? de la ciudad. ¿eh? En entero no, no, es unas cuantas partes. Eso sí, la misión en analógico: como tengas eh, una posibilidad de conectarte a internet. Puedes entrar de cualquier parte del mundo, ¿eh? una ventaja muy grande que tiene ¿eh? que tienes esto de la, de la de la radio emitida a través de, del internet. ¿eh? Si sí, tienes perres para tener una conexión de internet, porque no? Todo el mundo tiene para tú. Tú es ¿eh? contarlo, todo el mundo no tiene para todo Tú tú qué se seguro de que ¿eh? de que esa gente. ¿eh? Eh, restola entre los cubos de, eh, de la Vasoria para buscar cosas para pa comer, eh, pues igual esa gente eh, no tiene la posibilidad de conectarse a, a internet sí, eh, eh, y es como si todo el mundo tuviera eh, tuviera la posibilidad, pues bueno, resulta que no, eh, no todo el mundo tiene acceso a, a toda la tecnología y a lo mejor, ni siquiera todo el mundo eh, eh, desea tener acceso a, a toda la tecnología a veces la, eh, la brecha, el, el problema la, eh, la causa del no acceso, no eh, es económica ¿eh? Sí, de verdad, los probes estoy seguro de que de que no tienen posibilidad de acceso a muchas de las tecnologías que a un nos parecen normales. Pero bueno, eh, también posiblemente buena cantidad de las personas que ahora mismo no tienen poder económico para permitirse esa tecnología, en caso de tener ese poder económico, pues bueno, pues <coughs> sí que desearían poseer. ¿Eh? Tener la posibilidad de emplear esa tecnología. La tecnología, supuestamente, ¿eh? supuestamente digo, porque luego resulta que todas estas definiciones no son verdad del todo, ¿eh? tienen un montón de intereses, ¿eh? intereses bastardos, pero ahí, eh, En principio, la tecnología bueno, pues sería <coughs> la aplicación de conocimientos adquiridos a través de la ciencia, eh, la su so aplicación, bueno, pues a eh, a cuestiones prácticas, haciendo eh. así un pequeño repaso de, de resumen, eh. lo que ya es la diferencia entre técnica, ciencia y tecnología. ¿Eh? o lo que digo yo, que ya la diferencia, ¿eh? igual otro dice que, que no, no, que esa no, llegue, no llegue la diferencia de verdad, que la diferencia allí otra, bueno pues igual, oye, tampoco voy yo a ¿eh? voy yo a ponerme aquí en plan en plan sabio y concienzudo, pero bueno, yo más o menos lo que recuerdo ¿eh? de los tiempos en los que Eh, en los que en los que estudié esto y que la, la, la diferencia entre técnica, ciencia y tecnología ya era esta que diga decimos. Eh, bueno, ciencia en realidad aquí tampoco influye, in, influye mucho, eh, y más bien pues un apoyo externo eh, en el que, que apoyarles les, les dé explicaciones estas en cuestión. Eh, la técnica, ¿eh? la gran diferencia entre técnica y tecnología, yo acuerdo me de la primera vez que me lo explicaron, bueno, no sé si era la primera o y era la segunda o, o cualquiera, eh, igual era la, la, la séptima, ¿eh? pero bueno yo acuerdo me porque pusieron un Un ejemplo que bueno pues que a mí me, me gustó mucho, que me, me resultó muy explicativo entonces, es que también el, el ejemplo que yo voy a plegar esta noche. Eh, sencillamente, eh, lo que me explicaron fue eh, que me pusieron el ejemplo de un puente, ¿eh? un puente, y me dijeron cuál es la diferencia entre, por ejemplo, la Eh, la ponte de San Francisco, hasta que salen en las en les películas, eh, cuál ya la diferencia entre esa eh, y, yo que sé, pues por ejemplo, eh, pues el, el tablón que, que echa el paisano, que tiene un regato en medio de la huerta, eh, para poder pasar el carretillo para arriba. pues la diferencia básicamente según me explicaba este hombre yo que sé podéis decir algunos va pues y el tamaño el ponte de San Francisco y es más grande que que el pontón que pone ahí el paisano el tablón sí bueno oye más grande pero esa no enlaza no enlaza la diferencia la diferencia básicamente es que el paisano en cuestión está utilizando una técnica para no mollarse en el regato Eh, una técnica que no está basada en ningún tipo de eh, de, de conocimiento previo que aplica en ese momento bueno Conocimiento siempre, ¿no? a ver, pero entendámonos que no está empleando de la física conscientemente para ponerse y sencillamente está haciendo una cosa que sabe que funciona. ¿Por qué funciona? Pues bueno, joder, pues porque y es sigo, no pones una tabla en rival regato y, y pasas por arriba el rival regato, ha, ha hecho rada, no por eso funciona. ¿Mm? Seguramente los que, los que diseñaron la. ¿eh? la ponte de, de de San Francisco pues seguramente eh, no utilizaron esa misma lógica sino que bueno pues con conocimientos de de física de, de, de, de, de diferentes dinámicas de, de los materiales que, que emplearon y demás bueno pues construyeron esa ponte ¿eh? con una con una determinada intencionalidad pues bastante más compleja seguramente que la del que la del paisano que ponía el, el pontón en río al regato ¿eh? Eh, básicamente esa digamos que llega la, la diferencia entre la, la técnica y la tecnología eh, luego por otra parte además esa ya aporto la, aporto la yo no sé si también la aportarían los, los bueno, los expertos en el tema y que se encargan más de, de hacer las, las, de, las definiciones eh, bueno pues yo pongo también que la técnica normalmente eh, bueno pues se emplea Para cubrir una necesidad ¿eh? Por ejemplo, el paisano ¿eh? Que tiene el regato atravesando y el prau y tiene que pasar al otro lado del prau Tiene la necesidad de pasar al otro lado del prau Y entonces, bueno, pues garra ¿eh? Y aplica la, la técnica esa Que es consistente en en tumbar un pontón en rival en rival regatu para que eh, para que pueda pa poder pasar por en rival regatu. Eh, bueno, pues sí aplica esa técnica y cubre una una necesidad. La tecnología supuestamente también lleva a cubrir necesidades. Eh, lo que pasa que da más mí la sensación de que la tecnología a veces eh, cubre necesidades reales Y bueno, pues ya supondréis lo que voy a decir Que muchas veces la tecnología cumple Cubre, perdón Necesidades creares, no eh, Dame la sensación Esto estoy, estoy reflexionando ahora mismo No bueno, pensáis que yo una cosa que traía Pensada, ni mucho menos ¿eh? Yo una cosa más que estoy que estoy um, Yo más bien una cosa que estoy Reflexionando ahora mismo, según estoy aquí Sentado en la, en la cuca, haciendo anedonia Ah, hostia que, Ah, No, lo de Yera. <risa> Ay, contar algo, la emisora que era, y es de cuca Sí, y es de cuca pero este programa ya en Edonia. Sí, joder, el programa de los jueves a las 10 de la noche, después de, eh, de que termina Domingo de Ramos, eh, arranca en Edonia. Sí, yo soy el anedónico miserable. perdonad, que no me presenté siquiera. Pongo aquí a hablar de la técnica, la, de la tecnología y ni siquiera me presenté. Yo soy el, el anedónico miserable, apofénico, fotofóbico y peracúsico. <ríe> eh, director, productor, eh, presentador de anedones. Y además tengo yo las ideas también para eh, aporto las ideas. El, el problema sabéis que lo básicamente. que la no es miserable, nada más existe en un punto del tiempo y, y, y del espacio muy concreto, nada más existe los jueves a, les, a partir de las 10 de la noche, eh, dentro del estudio de Radio Cucaracha, entonces, claro, pues, ¿cuál es el problema? Que no puedo yo traer el programa preparado, no traer ideas, porque claro, resulta que, que, que, que como el resto de las semana no existo, ¡ay! Bueno, por ese motivo ya que, que lo de la, la técnica y la tecnología y todas estas cosas eh, están ocurriéndose se sobre la marcha, ¿eh? Bueno, la diferencia es que verdad, joder, y así, ¿no? La técnica eh, bueno, pues está sencillamente basada en, el, en, la, en la práctica, ¿eh? digamos, en el ensayo y error y la tecnología, pues bueno, viene de conocimientos... adquiríos sea, normalmente, a vías de, de emplear el, el método científico ¿sí? y que después se apliquen, pues bueno, también a la práctica, para cubrir esas necesidades, pero que no tengo yo tan claro que siguen necesidades eh, reales o creáis. No eh, dame la sensación de que, si bien ¿sí? bueno parte de una parte al menos de la tecnología, eh, sí que efectivamente tiene como fin pues eh, cubrir necesidades reales. Yo que sé, pues en principio todo lo que lleve tecnología aplicada a la medicina, ¿eh? en principio lleve para curar. ¿m? Digamos que esa, bueno, pues hasta cierto punto podemos decir que cubre necesidades reales. Eh, la, la tecnología aplicada a lo, a lo militar, a los ejércitos bueno, pues digamos que también cubre necesidades reales, si entendemos como necesidad real pues la que tienen eh, una serie de mandamases en en bueno pues en masacrada ¿eh? una serie de de, de, de seres humanos ¿m? y enfrentarse a otros mandamases que también sienten la misma necesidad pero en dirección opuesta ¿eh? bueno pues o en sentido opuesto como ya esto dirección y la que no tiene sentido Y sentir, sí, claro, lógicamente, bueno, bueno, qué cojones, entendíosme precisamente, yo qué sé, pues como ahora los Estados Unidos o Rusia, que dedíquense a matar ucranianos, porque de, va, de momento de ellos un poco de apuro lo de matar directamente rusos o matar directamente Eh, estadounidenses eh? entonces es bueno lo que fan que ya lo hicieron mucho, eh? llevan haciéndolo mucho tiempo porque ya, hoy en su día pues mataron afganos, eh? que se yo ahora están matando ucranianos no pasa nada, y, y la cosa más normal del mundo, y así, na. mataron afganos, mataron coreanos mataron de todo, uh -huh. eh? y ahora ucranianos, bueno, pues vale, pues eh? no pasa nada, y así na, eh? y así la cosa No, yo mentira, no, no pasa nada, pasa mucho. ¿eh? Son, son lo peor lo peor que existe. Bueno, son casi peores. ¿eh? Son casi peores los, los propios implicados en el, en el asunto. Porque si hay, hay que ser realmente indeseable y mal para donde ¿eh? la topoltrona de Washington o de Moscú estar ordenando la masacre de, ¿eh? de toda esa gente, ¿eh? y, y es peor estar ordenando esas masacres. desde dentro de las de propias yendas de, eh, de Ucrania, eh, de la Ucrania en fin, pero bueno, <coughs> digamos que enunye que el tema pero ahí están aplicando tecnología eh, a lo militar eh. pueden también aplicar tecnología a, a, al, al, por ejemplo al, al conocimiento y la investigación espacial eh. a ver que si se aplica tecnología a, a, a todo eso Yo ahora mismo estoy leyendo una novela de la que ya os falé ¿eh? y que me tiene bastante fascinado. ¿eh? Titulase El marciano y de un escritor novel, que se dice eso cuando lleva la primera novela que escribe, dice que novel. ¿eh? Si fuera el primer cuantum que escribiera igual se llamaba cuantel, pero como lleva una novela llámase novel. Vaya chiste machuco, ¿eh? Que voltea ahora mismo. Bueno, me llamo, que hay, joder? Si no queréis escuchar chistes chungos si, ni cosas chungas, sentí otra misora, hostia. O mejor, sentí esta, pero en cualquier otra hora. Joder, hostia. ¿Eh? Ya lo no sabes de sobra, este programa me feo lo que quiero. Eh, feo exactamente lo que quiero. Bueno, eso, que estoy leyendo ahora mismo una, una novela, ¿eh? Eh, bueno, pues que muy realista, ya sabéis que amigo, yo soy muy aficionado a ese oxímoron que lleva eh, la ciencia ficción realista. Oxímoron, porque supone que son dos cosas que no pueden pasar a la vez, ¿no? ¿Cómo va a ser ciencia ficción y, y realista al mismo tiempo? Bueno, pues sí, ahí hay la posibilidad y, y esto, oye, coño, esto, oye. Esto, y bueno, entre otras cosas, que es pues, realista porque fala de mucha tecnología, ¿eh? Eh, que existe o, o que está bueno, pues a piques de existir ¿m? y que, bueno, pues que se aplica precisamente a lo que lleva la, la investigación y, y los viajes para el espacio, para el universo, en este caso, para pa contra Marte ¿eh? Eh, bueno, pues ahí podéis, podríamos decir que no lleva una, una necesidad creada Aunque bueno, habrá personas que a lo mejor eh, pudieran decir que sí Porque hay gente que es muy crítica con eh, gastar perres, esfuerzos y tecnología En algo que consideren tan estéril como la, la investigación espacial ¿eh? Y muchas veces dicen eso de ¿Por qué se gastan tantos millones en investigación espacial Cuando hay tanta gente que muere de y ¿Mm? eh, Eso no es mentira no en absoluto y de verdad eh, si supiéramos que todos esos millones que se caben a la investigación espacial tienen mal para ellos de comer a la gente que tiene fame coño pues yo seré, iba a ser el primero que eh, que con todo el dolor del mio corazón porque yo bueno soy aficionado a estas cosas y de niño bueno, pues la fantasía esa de la investigación espacial que tanto la fantasía y la realidad pues siempre me fascinó ¿eh? Y, pero bueno, si supiera eso, vamos, iba a soy yo el primero que, que, que, que aceptas el cambio. Lo que pasa es que, bueno, eh, dame la sensación de que eso no iba a pasar, eh, no iba a ser así. Na. Como mucho, pues a lo mejor eh, recortarán los presupuestos de la investigación espacial para destinar esos perres a, a la investigación militar o cosas así, na, eh, o para subir los sueldos a... a los dirigentes o más bien creo más bien creo es cosas ¿no? la verdad que sí que creo es cosas pero bueno vamos a considerar entonces la tecnología aplicada a esa investigación espacial vamos a considerarla como que está cubriendo una necesidad ¿eh? una necesidad real ¿eh? Eh, o, o que está abriendo nuevos nuevos campos ¿eh? sí bueno sea como sea eh, que ya una tecnología digamos bien aplicada Lo que pasa que, bueno, pues, eh, todos, ¿eh? y cuando digo todos, digo, me refiero a todos los que estamos por aquí, ¿eh? por aquí alrededor, por el, por el primer mundo, ¿eh? estos los del tercero daría yo la risa. ¿eh? Pero resulta que estamos todos rodeados de, de un montón de tecnología. Y seguramente en buena medida consideramos que, bueno, pues que eso que tenemos que ya es necesario, es ¿eh? necesario. Eh, yo, bueno, no, no sé quién va a julgar eh, lo que hacen otras personas, ya sabéis que yo no tengo mucha, como se dice, mucha autoestima, eh. No considero que las cosas que yo sean sean las fechas correctamente, en absoluto, en absoluto, eh. Porque, bueno, suponiendo, suponiendo que estoy yo también a lo mejor mucho a suponer, aunque yo creo que sí, eh. que el fin último de, de, de cualquier vida de cualquier individuo humano Y, y, y al amar la felicidad bueno pues digamos que yo no soy excesivamente feliz que digamos ¿eh? si fuera no sería hedónico ¿eh? y soy genedónico o sea que bueno pues podéis entender perfectamente que bueno pues que no llegue precisamente eso y, y que entonces debería, por ejemplo a lo mejor cuestionarme el, el, el, el, el, el mi modo de vida ¿eh? y las mías decisiones ¿eh? me gusta cuestiono, cuestiono muchas veces ¿eh? Pero es curioso porque cuestiono, pero muchas veces pienso que si tuviera oportunidad de volver atrás, cambiaría cosas. Eh, la verdad que no, ¿eh? <ríe> yo soy de los, de los de. Mira, que me quede como estoy. <ríe> ¿Eh? Que va, va más lo, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Debe ser eso. Sí, debe ser. Debe ser eso, ¿no? Eh? O sea que yo no, no volvería para atrás. Pero bueno, hablando eh, de este tema, pues digamos que yo. Mmm, de decisiones tocantes a la, a la tecnología desde de, de ahí bien de tiempo. Yo creo que tenía 15, 16 años cuando bueno, pues empecé a ver que que realmente no necesitaba la tecnología. E incluso como yo siempre tuve un pensamiento muy analítico ¿eh? y siempre tuve la, la necesidad de entender las cosas, decía yo, ¿por qué estoy tan enganchado al microondas? ¿Eh? De aquella, recuerdo que fue la fue el tiempo en el que llegó a, a la casa el, el primer microondas, ¿eh? el primer fondo microondas. Y bueno, pues yo empecé a, bueno, pues a ser un poquitín en reacio, ¿eh? de mano, porque bueno, yo normal, todas las novedades eh, producen una cierta reacción, ¿eh? bueno, en el caso por lo menos, eh, bueno, pues comprobar después La, ...la posibilidad de... de calecer por la mañana... ...la, la leche del desayuno... ...eh... Y, y, ...y que no... ...no hubiera peligro de que te calentara de más... ...que ferviera, que, que marchara... ...hostia, chaval... ...oh, pareció, pareció una cosa magnífica... ...eh... Después la, la posibilidad de, de calecer la comida... ¿eh? ...sin falta de... ...de prender el fogón... ...de, de echarlo a la pota... ...de traer revolviendo para que no se pegare... Madre, madre, parecióme una cosa fascinante Y, y, y, y, y yo preguntéme ¿Y por qué demonios eh, eh, necesito esto y, y otras cosas no? Y puseme puse a hacer un, un análisis y, y bueno, por un lado <coughs> eh, Más o menos llega a la conclusión De que consideraba necesaria eh, La tecnología que conociera de siempre Y es decir consideraba necesario necesaria la televisión ¿eh? la, la luz eléctrica ¿eh? eh, porque bueno fueron cosas con las que ya digamos que nací ¿eh? Eh, esto no deja de ser mmm, una contradicción con lo que seguiré diciendo después porque seguramente ya sabéis perfectamente que todo esto va en el camino de decir que las necesidades tecnológicas actuales son creadas pero claro un rapacín de de seis años que ya nació con una, una tablet de esas en, en la mano que voy a decir que ¿eh? que no lle que no necesaria ¿Mm? a lo mejor no sabe vivir de otra manera y un poquillo eso es lo que yo quiero decir ¿eh? que que yo no sabría o no sabía en aquel momento esto yo es lo que quería decir a los 16 años no sabía en aquel no sabría en aquel momento vivir en sin la, te si la tecnología ¿eh? que yo conociera ya de, de siempre, que tuviera mi eh, vida en el principio. Eh, y, y otra, pues sin embargo, empezaba a considerarla, si bien en antes la consideraba deseable, básicamente pues no la tenía, entonces la deseaba, eh, en ese momento empecé a considerar que en realidad tampoco, ¿eh? qué sé yo, pues por ejemplo, ya falé en, en otros programas de Neodonia del tema de... ¿eh? del, del vídeo y el y el ordenador ¿eh? que eran dos, dos posesiones muy deseables y muy típicas de, de los míos tiempos mozos ¿eh? de los míos tiempos del cole eh, la gente normalmente tenía uno de los dos cosas no tenía los dos entonces una pregunta muy típica entre los niños era tú qué tienes ordenador o vídeo ¿Eh? Y unos decían, ah, yo tengo vídeo, y otros decían, ah, yo tengo ordenador. Siempre había algún pijo guay que decía, ah, vale, cosas. ¡Oh! Y luego traemos los que éramos como yo, que no teníamos ni la una ni la otra. ¿eh? Aunque yo acabé teniendo los dos. ¿eh? Ya veis qué cosas, ¿eh? según fue pasando el tiempo. Yo creo que el ordenador ya, sí el ordenador, ya, todavía estaba en el cole cuando lo tuve. Lo que pasa es que, bueno, mucho después de, de que lo tuvieran otros y seguramente mucho antes de que lo tuvieran otros más. Pero bueno, eh, ¿qué edad tendría yo cuando, cuando tuve ordenador? Pues igual 12 añinos o, o igual antes, igual 11, 11 o 12 añinos. Y, y vídeo cuando ya no consideraron necesario. Yo creo que regalaron con toda la ilusión del mundo y a mí la verdad ya había llegado un momento en el que no lo... veía no lo veía necesario ¿eh? y de hecho bueno pues nunca lo, nunca no lo sé no lo sé mucho eh, pero bueno eso y otro cantar y otra historia eh, yo en ese momento preguntaba, me ya os digo ¿eh? preguntaba, por qué tengo yo esta esta necesidad de microondas? Eh, cosa curiosa porque porque bueno pues digamos que a día de hoy no siento eh, tanto esa necesidad sigo usando mucho el microondas para pa, pa, pa calentar líquidos, ¿eh? Hostia, para la leche de por la mañana, para el café con leche y bueno, eh, para eso sí. Sin embargo, para eh, pa calentar la comida, pues claro, pues, quiero más sacar la sartén y estar ¿eh? ahí dando vueltas, eso que... ¿eh? Es, esas cosas que refugaba tanto cuando ya era mozo, pues ahora también dame, dame un poco menos. dame un poco menos y un poco más igual <ríe> me importa me menos eh, la cuestión a la que también, bueno mira y todo este rollo va, porque yo sigo siendo de esos que que, un, que si bien soy muy enganchado del, del ordenador, del internet eh, me ya de un tiempo esta parte que, que ya me estoy quedando muy atrás y estoy quedándome atrás precisamente porque bueno, pues porque rechazo ¿Eh? Es, es no lo así, no por por por ideología, no por principios ¿eh? Eh, Que podrías decir, venga igual ya que estoy en perros En que no me da la gana de tener tal cosa y, y no entiendo tal cosa, no, no, no Y es sencillamente porque no los quiero, no los necesito para nada ¿Mm? eh, Hay gente que me dice, Ay, madre, yo no podría vivir sin esto Bueno, pues... Mira, yo, eh, claro, la, la mi visión ahora no tiene que ver con esa que tenía a los 16 años, eh, eh, porque yo evolucioné de tal manera que, que incluso tecnologías eh, que ya conocía o ya tenía de toda la vida, que crecieron conmigo, pues ahora no les uso. También es verdad que porque cambié por otros, ¿no? Eh, por ejemplo, la televisión. ¿m? Yo me preguntaba a los 16 años Eh, ...necesito la, la, la televisión, ¿Eh? y yo decía, bueno, sí, porque crecí con ella... ...no sabía vivir sin televisión, bueno, ahora vivimos en televisión... ...y <ríe> hay muchos años y no pasa nada, también es verdad que vivimos en televisión... ...porque casi las mismas cosas que veía en la televisión veo en el ordenador... ¿eh? ...ordenador si tengo ahí, ahí si soy pifiao, te al el cuando cuando tuve... No, no el primer ordenador que ya era un, un espectro de aquellos de, de 8 bits <ríe> que no que valía para pa gran cosa más que para pa jugar y poco más. Eh, al cuarto, me da la primera vez que tuvo un PC. ¿eh? Eh, la primera vez que tuvo un PC, pues tendría yo eh, 20... no, 29 años. Ya, ¿eh? <ríe> Mira, y tampoco fui rápido para eso. ¿eh? <ríe> y esa vez tuvo un PC y, y pan arriba con conexión a internet. ¿eh? eso parecía me parecía me magia ¿eh? tener tener la posibilidad de entrar a internet de casa ¿eh? y ahora que ya ya ya me metía mucho en internet pero pero en el trabajo que en vez de trabajar dedicaba a mandar por internet ¿eh? en la universidad y tal pero pero no me ve, um, me parecía que fuera a llegar un momento de tener internet en casa, cambio ¿eh? casa, y tú lo tú lo lleva a tenerlo y de, bueno enganchame de tanto que llevo que llevo desde entonces ininterrumpidamente eh, teniendo teniendo el internet ¿eh? en, en casa, en casina ¿eh? Eh, bueno, pues a esa, a esa tecnología sucumbí. En cambio, pues esa otra, pues quitela. ¿eh? Eh, teléfono móvil, una cosa que ya tan eh, tan inasumible tan en él eh, Yo tardé muchos años en, en tener teléfono móvil. No voy a decir que fui de los últimos en, en tenerlo, porque digo esa mentira. Hay gente todavía angueño que sigue sin tener teléfono móvil, ¿no? Eh, y bueno, pues ...vime la obligación de tenerlo por dos cosas: una por, por el tema de, de buscar trabajo. ¿eh? Casi que para buscar trabajo tenías falta en, en su momento, obligación casi de, de tener un teléfono móvil. Porque, bueno, aquello de, aquellos tiempos de dar el teléfono oficio de casa y, y, y si no no, no, no contestaban nadie, después volví a llamar. Yo creo que ya pasaron a la historia. Si te llaman en un no taste, jode si llaman a otro. <risa> Entonces, bueno, pues vimos obligado eh, a tener un teléfono móvil. Ya os digo ¿eh? que no que no vos creáis que eh, cuando tuve un teléfono móvil fue en el 2006. Si no me equivoco, 2005-2006, una cosa así. ¿eh? 2006, sí, 2006. Eh, no, 2005. Eh, sí, fue 2005. Vamos, que, que todavía tardé, ¿eh? todavía tardé. Eso sí, en un año sería absolutamente imposible vivir en, sin teléfono móvil. Eh, no porque cubra una necesidad creada. sino porque bueno pues estarías absolutamente desliado y por, por ejemplo en un caso como ese de que tengas o la necesidad de buscar trabajo pues pues no podrías eh, ahora tengo miedo de de volver esliame, porque yo bueno pues sí que tengo teléfono móvil pero lo que no tengo yo un, un un teléfono de esos que dicen que son inteligentes ¿eh? un teléfono y esto yo no tengo y el mi teléfono es tonto todavía Eh, no tengo un teléfono listo de esos que se conectan al, al internet y, y que tienen en whatsapp, el eh, whatsapp ese, eh, para mandarse mensajes gratis eh. mucha gente considera que eso es una necesidad absoluta que como no va a tener eso eh, eh, yo por embargo pues no tengo interés también es verdad que no tengo interés porque sé, eh, sé positivamente Y, eh, bueno, yo soy muy pifiado de Internet. ¿eh? Yo toda la vida fui de los que la mínima duda que tenía cuando yo era niño ya, iba corriendo cuando tenía un pedazo de la biblioteca a buscar alguna enciclopedia o algún libro que me resolviera esa duda. ¿eh? Eh, claro, cuando tuve la posibilidad de, de acceder a Internet ¿eh? de una manera fácil y tal, pues podéis imaginaros que para mí fue, fue un mundo... También es verdad que, que sofrí eso que dicen de, de el exceso de información precisamente hace que, eh, que consultes menos información. ¿Mm? La posibilidad ¿eh? de acceder a todo en cualquier momento fa que no sientas la necesidad de, de acceder. Eh, yo creo de fecho que ahora mismo tengo, bueno, pues hasta cierto punto a lo mejor menos intereses intelectuales en ese aspecto de... de, de, de alguna mala información que el que tenía cuando tenía que ir a, a la biblioteca a buscarla. Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí. ¿eh? A lo mejor ahora tengo más interés en, en, en, en cuestiones físicas, en hacer. Ahora tengo más interés en, en saber hacer ¿eh? que, en, que a lo mejor en, en, en saber sin más. ¿eh? no o sé sea, algún día tengo que dedicarme a, a pensar en esto pero porque está ocurriendo esa magora eh <risa> Pensé tampoco que yo nada que traía ¿eh? que, que que traía yo pensado y una cosa que está que está ocurriendo esa lo de lo de que ahora pues igual estoy más interesado en por ejemplo mira la cuarta ¿eh? pues, yo una cosa eh, en la que bueno pues sí saber sí por saber por conocer conocimiento bruto también, pues muchas veces a internet a consultado todavía estuve consultando cómo construir unos idos palispites ¿eh? para que pa quede el huevo y no, no haya peligro de que, de que lo rompan o tal sí, ¿eh? sí, sí, eso míralo por internet y bueno, pero ciertamente míralo porque eh, estoy mucho más interesado en ser quien a facelo, ¿eh? de la misma manera que, que, que bueno, pues que a mí me gusta ser quien a A, a, a hacer cosas totalmente económicas como hacer el shabón con que me llavo, ¿eh? Eh, el llavo hacer el pan que como ¿no? eh, soy aficionado también a semar la, la comida que, que voy a comer en buena medida ¿no? a ver, no es no 100% de la comida joder, no creo que llegue ni al 50% siquiera pero bueno, oye, parte de ello ya ya digamos que lo que sembo yo y, y oye, pues por lo menos ahora Eh, mira precisamente buscando el, el, el sitio este para eh, pa ver cómo construir esos nidos de pita que yo quiero para que, eh, pa que el huevo caiga por tu sitio y no haya peligro de que los pites lo rompan eh, ni, ni cagan en Riva, ni en estas cosas eh, pues vi un, uno que en su blog analizaba si, si valía la pena, eh, económicamente eh, Y bueno, el tío hacía unos cálculos ahí de lo que costaba el pienso, del no sé qué, del no sé cuánto y tal. Y decía, bueno, obviamente, ¿eh? al precio que están los huevos en el mercado, no renta tener un espíritu para que te pongan huevos. Pero claro, ¿eh? no renta económicamente. Pero hostia, cómo rentan todos lo demás, ¿eh? Sí, y como lo de cultivar. Yo creo que no renta cultivar. Pero si, si la comida en las tiendas, en los supermercados... tirada de precio, ¿eh? una cosa que, que, que te a mí por lo menos me me fa no sé si llorar o, o ponerme de mala hostia pensar en la cantidad de gente ¿eh? que está pasando fame cuando cuando por unas cantidades miserias de, de, de perres aquí pues conseguir comidas gallas, más comida de, de la que de la que tenemos necesidad ¿eh? precisamente pues bueno el el, el ver tú ¿Eh? Cómo nace esa comida, el mal, el trabajar, el ver como tal. Eh, y una de las cosas también que te lleva a, a, a concienciarte de, de todo esto. ¿eh? Porque cuando ves el esfuerzo que supón entiendes menos. Entiendes menos como es posible que, ¿eh? que, que, que te ese precio y misérrimo, no, no extiendes. ¿eh? Y, y cuando ves que a lo mejor precisamente eso viene de... de sitios donde la gente está eh, trabajando como esclavos para que nosotros lo comamos o para que nosotros vestamos la ropa que íbamos puesta ¿eh? ahora mismo cuesta un trabajo tremendo eh, poder comprar un, un, un producto de textil o ropa tal que, que no se haya hecho en, en algún sitio de estos, en, en China ¿eh? en Taiwán, en Bangladesh en Vietnam ¿eh? cuesta un huevo No, no, en serio, ¿eh? en serio os lo digo Yo ahora mismo, o sea, cualquier de estos voy a, a pisar ya directamente solo con el pie ¿eh? Porque porque el calzado que tengo está acabándoseme y, y yo no quiero comprar un calzado más en China No porque te haga nada contra los chinos Sino porque, bueno, pues tengo miedo de estar colaborando con el esclavismo Estoy colaborando con el esclavismo sencillamente por, por, por, por, por ser un ciudadano del primer mundo ¿Eh? a ver ya lo sé pero bueno digamos que quiero yo hacer eso no porque piense que vaya a servir para nada pero porque quiero conseguir comprar unos botes que no sean que no sean ¿eh? Eh, de fuera a verles ahí ¿eh? hay un par de marques por ahí que que tiene la fábrica pues por ejemplo en España ¿eh? Eh, lo que pasa que, bueno, yo sigo buscando porque no me convencen ninguna de esas. Uno, porque son más caros que la de mi madre, ¿eh? y sé yo que lo hay más barato. Y bueno, pues otro, porque no me convencen para lo que yo busco. Y, y es extremadamente complicado, ¿sí? porque en muchos sitios tú, tú vas, ves el cazao pero no pone el made por ningún sitio. Yo no sé si si, si eso. y ¿Eh? eh, hay alguna norma que lo que regula y tal pero no ponen el madin por ninguna parte ¿eh? y entonces lo que hago es llegar a casa y usar tecnología de internet para ver dónde fabrica ¿eh? para ver dónde fabrica esa, esa marca por pues la mente a veces no lo ponen no pon tampoco pero bueno esto era otra otra cuestión respecto a ¿eh? a lo que estaba a lo que estaba hablando de, de de que bueno ¿eh? todo esto venía de que ¿Eh? Lo faen en el tercer mundo, que también producen la comida, condiciones esclavistas, ¿eh? y que uno lo sabe porque sabe el esfuerzo que cuesta precisamente porque lo faen, ¿eh? porque lo planta, porque lo ve a crecer, ¿eh? porque lo sallo, porque ¿eh? porque estoy viendo el esfuerzo que cuesta. Y yo, y Asina, pues prefiero hacer esos cocines totalmente anticonómicas. ¿eh? En un lente económico hacerme yo el chabón para llevar ahora, ¿eh? para llevarme yo, para tal, siempre siguiente económico viendo lo que cuesta por ahí. Pero bueno, yo fuego la china, eh. Quiero más saber. Saber facer. ¿eh? En antes quería lo mejor más más saber, sin más. Pero donde que tengo internet y, y, y no tengo que ir a la biblioteca. ¿eh? o incluso cuando tenía internet pero tenía que ir a un sitio específico a, a mirar internet pues todavía digo yo muchas veces hombre, a, a aprender cosas ¿eh? ahora que lo tengo tan cerquita de bueno, tan cerquina como que lo tengo dentro casa pues ya ya no tanto ¿eh? ya no tanto pero bueno eh, a lo que lo que venía todo el rollo este y era por los, los teléfonos listos y los tontos y el WhatsApp y el no WhatsApp Yo no tengo teléfono, ¿eh? Eh, porque bueno, pues conectado con el tema de internet, uno porque no quiero ¿eh? tener la posibilidad de estar conectado siempre, porque me conozco y como me gusta mucho el, el internet, ¿eh? un día soltaré una idea filosófica sobre la extensión de la memoria. O bueno, como, como ya lo estoy diciendo ahora, pues, pues suéltalo ahora. Extensión de la memoria, no me refiero a la memoria eh, de, de, de los USBs o los discos externos que se compran y entonces extiendes la, la memoria de tal. Refiero a la extensión de la memoria de, de la propia persona. ¿Mm? Sí, sí. Fuera coñas, ¿eh? ¿eh? Yo, ahora, cuando tengo la más mínima duda, cuando no me. No me acuerdo de, de un nombre, de, de lo que sea, pues ya pienso la manera, los sitios o los que tendría que ir, las vueltas que tenía que dar el internet para encontrar ese, ese dato que, que se me olvidó, ¿eh? que se me escació. Hay por ahí mmm, quien, quien dice también que, que el hecho de estar usando siempre el, el internet o de tener la información tan tan a mano, que está que haciéndonos dejar de, de usar la memoria. ¿eh? yo posible, ¿eh? yo posible. Mira yo el otro día por ejemplo quería hacer un, una actividad con un gente viejo con la que con la que bueno pues que practico practico propongo yo ejercicios para pa, bueno para frenar para retrasar ese, ese deterioro que muchas veces bueno pues un uno de los puntos en el que más se nota y es precisamente la, la memoria ¿eh? la, la gente viejo pues va perdiendo ¿no? ...o van deteriorándose... ...una serie de funciones... Ya, ...bueno pues funciones de las que... ...tradicionalmente... ¿eh? ...se dicen las funciones corporales... ¿eh? ...la digestión... ...la circulación ¿eh? ...el sistema osteomuscular... ...y funciones de esas que... ...tradicionalmente yo creo que son las mismas... ...pero bueno... ...las que no hay una, una diferencia esencial... ...entre unas y otras... ...las funciones esas que, supuestamente... <coughs> ...mentales... ¿eh? que la más visible igual ya y la memoria, pues estaba queriendo hacer un ejercicio con ellos, ¿eh? para demostrar ellos, eh, porque bueno, una de las cosas que ellos me gustan mucho, y que a mí también, son los, son los, los, los, les cosadillas, ¿eh? los, cosadillas, los acertijos ahí, plan lógico y tal, y entonces yo quería hacer ellos ver cómo era posible eh, memorizar un porrón de números tremendos, ¿eh? y iba a hacer un truco, que iba a ser poner yo un montón de números tremendos ahí arriba de la mesa y decir que los memorizara. Eh, el truco consistía sencillamente en, <coughs> en que los números esos supuestamente azarosos fueran números de teléfono conocidos. Y entonces, bueno, pues claro, eh, cada número de teléfono tiene nueve cifres y tú podías poner ahí diez números de teléfono habituales, juntar 90 cifres y ser quien a decirlos todos. ¿eh? Pero claro, pues que en de que no lleta tan así nada. Porque claro, en antes, ¿eh? los viejos tiempos, bueno, sí, igual sabías perfectamente 10 números de teléfono, ¿eh? Pero ahora en los tiempos de ahora, pues casi que casi que ya no, ya no te sabes ninguno porque en total como vienen ahí, ¿eh? Como los memoriza el, el teléfono, aunque sea ya tonto, aunque sea un teléfono tonto, no sea si un teléfono listo, también también te los memoriza. ¿eh? Vaya por Dios. <risa> Pero bueno, volviendo otra vez a lo que quería decir porque no me acabo contándolo, que yo no tengo todavía algo WhatsApp de esos. A lo mejor tengo que acabar teniendo. La verdad es que quisiera que no. Uno, por eso que os digo, que ya os lo repetí tres o cuatro veces, que estoy muy enganchado a internet y que tuviera la, la posibilidad ¿eh? de llevar internet conmigo. Llenando ¿eh? no de tener en casa. ...sino de llevarlo conmigo eh, me humeda lo que lo que podría ser de mí ¿eh? porque yo creo que te haría todo puñetero día enganchado yo creo que esos que que, que vemos en el autobús eh, en, en los sitios y tal que nunca miren para arriba que tanto el día mirando por la pantalla del teléfono un cuyo sería de esos no sé si estaría todo el día como como toda esa gente que bueno pues que la más de ella por lo menos la la que yo tuve oportunidad de, de padecer lo que están allí mirando mensajes y comunicándose con otras personas eh, o lo que estaría haciendo ya buscando información, ¿eh? Eh, no lo sé, no lo sé pero fuera de la manera que fuera seguramente que perdería mucho tiempo mirar para para, para tu es y por eso no lo quiero tener y otro motivo por el que no quiero tenerlo porque no quiero tener en este caso el, el WhatsApp es en cuestión Eh, y porque considero que, que no es necesario ¿eh? y es una tontería, si lo tuviera me pareciera lo más necesario del mundo pero es que precisamente a eso no tengo interés en llegar porque pienso que cuantas más necesidades tenga una persona pues menos, eh, vamos a utilizar un término grande y locuente menos libre y, ¿eh? porque depende de ellas no deja de ser ya grande locuente, pero no deja de ser también una descripción bastante fallaiza de lo que de lo que sucede, ¿eh? porque al fin y al cabo cuando, de cuantes más cosas dependes, ¿eh? sean te, se tecnología, se hayan cosas inertes, sean incluso personas, ¿eh? pues digamos que ya es menos libre. Porque dependes de todas esas cosas. A ver, la dependencia y la libertad, digamos, ¿eh? el término cuando lo van un exactamente la libertad. Sería, pues, bueno, ya otro día reflexionaré sobre el tema. Coño, hoy no tengo gana. Eh, bueno, pues que ye... ¿Cuántas más cosas ¿De, de cuántas más cosas te dependas Pues seguramente más cosas necesites y serían necesidades reales o creares. ¿eh? Necesidades reales son muy poques. calor comida y bebida y oxígeno ¿eh? y aire perdón oxígeno no que si yo todo oxígeno, no a tomar por culo aire ¿eh? y son las necesidades reales ¿eh? para no morrer, todo lo demás son creas en mayor o menor en mayor o menor medida hombre ya verdad a ver a lo mejor paseme de <risa> pa echar la dependencia de otras personas de cuanto más personas bueno no, me no ¿eh? Yo creo que de, de tener cierta dependencia de otras personas tampoco es tan malo. Cierta dependencia, tampoco una dependencia excesiva, pues oye, una cierta capacidad de autonomía, está bien. Mira, está bien la, la, ahí usado, eh, usado el término autonomía, no independencia. Está ¿eh? bien ser... Bueno, está bien. A ver, yo creo que, que es mejor ser autónomo que independiente, tener una cierta interacción con, con otros. ¿Eh? una interde una interdependencia mira en eso diferencias del, del, del teléfono al listo el teléfono al listo no es interdependiente de ti tú dependes tal, pero no depende de ti va a ser va a ser así no mira estoy andando la vara de una manera sencilla y cantar que, que y es muy guapo y muy guapo digo yo gustaba a mí ti? ni se sango idegin beharra den Sigue sintiendo Radio Cueracha, Radio Cuca, ciento siete tres de la FM, triple Sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo anedólico miserable. Apofénico, fotofóbico y peracúsico. En este programa que.. ¿eh? que parecía que divadí sobre técnica y tecnología, ¿eh? No sé si fue de ese, de ese tema exactamente o si, o si fue de otro al final. Ya empecé a volver en pasado, porque mira, llevo nada más ¿eh? 55 minutos de programa, pero que esta noche la verdad que tengo bastante sueño, estoy cansado. No sé el motivo. ¿eh? Entonces empiezo a despedirme. Empiezo a despedirme, pero como decía mi el, el, el, el amigo, el, el trovador, ¿eh? el trovador del club. Eh, decía este sí, desde que empiezo a despedirse hasta, hasta que acaba igual pasen en 20 minutos bueno pues igual igual los pasen ¿eh? Eh, yo empiezo a despedirme pero bueno cuando acabe no te compréis en despedirme yo voy despidiéndome poco a poco estoy como eso de ¿eh? el que quiere más aprovechar para dormir eh, ¿Eh? si tiene que marchar de casa a las 7 que ir más y levantarse a las 7 menos cuarto ¿eh? y hay los que somos como yo que queremos más levantarnos ¿eh? a las 5 y media para ir con toda la calma al mundo, preparar el desayuno y tal ¿eh? es, pues, pues esto viene a ser igual hay los que para despedirse pues cuando falta un minuto por acabar programa dicen venga hasta luego gracias a todos y tal como se hay, y hay los otros como yo ¿eh? que eh, dedicámonos a despedirnos en, eh, cuando todavía falta, falta mogollón mira voy, a, voy de fecho ¿eh? <ríe> a seguir contándonos una anécdota con esto de porque bueno a lo mejor ¿eh? igual hay muchos por ahí yo pienso que, que voy aquí de ¿eh? de exclusivo o de raro ¿eh? por no tener un, un teléfono listo y hay mucha gente que no lo tiene Y es verdad que es más difícil cada vez ¿eh? porque estropeas un, un teléfono tonto ¿eh? que es comprar otro y, y ya en las tiendas no hay más que teléfonos listos ¿eh? ya que prácticamente no hay teléfonos tontos ¿eh? eso es un problema además luego hay otra vez movida los teléfonos listos eh, localicen de cualquier momento ¿eh? no, no, no, no. Sí, que igual me dicen, ah, eso no es verdad, es mentira, que me ha mirado, es verdad que son localizables y tal, pero localicesos tú, <risas> por si acaso, ¿no? ya está bastante localizados estamos. Además, ahora con el leyes nuevas que vienen, ¿no? aquí ya hablamos de la ley de, de libertad ciudadana y ¿eh? eso que hay otros llaman la ley mordaza. Otros llaman la de seguridad ciudadana, ya, ya sabéis, joder, que ya ha puesto eso, el, el eufemismo, le llamamos la ley de libertad ciudadana, ¿eh? como la convivencia de no, como la ordenanza de convivencia eh, ciudadana del Ayuntamiento veo, eh, y ordenanza de libertad ciudadana, ¿eh? A ver, hombre, vamos a ser un poquincoherentes, incoherentes ¿eh? Si usamos la neolingua, usamos la bien. Bueno, pues ahora bien. Otra ley eh, que por lo visto, eh, según venían, venían las noticias, pataron a los, los dos grandes eh, partidos. Llámalos así, los dos grandes partidos. Eh, que los dos grandes cabrones, diría yo, pero bueno. Eh, eh, yo, yo creo que llena más un, un partido cuando rames. Eh, estoy un pequeñín como lo de los grandes marques, eh, cuando funden una, una marca alternativa Para pa, pa ellos mismos controlar la misma competencia, ¿eh? eh, Esto yo creo que viene a ser una cosa así. ¿no? Ya hay mucho tiempo que son los mismos, parece mía. Seguimos como siendo, siendo dos partidos. ¿eh? Así, nada, pues bueno, oye, pues enfrentámonos el uno al otro y alternámonos y tal, y, y, y mamamos bien del teto todos. ¿eh? Pues para mí que va a ser eso. Bueno, ahora ves un poco más claro. Y eh, bueno, pues, pues ahora eh, aprobaron por lo visto uno ley, Jay. ¿eh? que no sé cómo se va a llamar, pero que, que extraoficialmente llamen las noticias ley anti, anti yihadista ¿eh? en la que por lo visto aprueben una, una cosa que, oh, que que están deseando, que es la, la cadena perpetua ¿eh? el, el asumir que una persona cuando comete algún tipo de acto que no os gusta ¿eh? porque no es que comete un acto malo ¿eh? A ven todo así, claro, esto lleva para, para los yihadistas, estos tan malos que maten, eh, que maten gente, que, que la caben que viva, eh, que corten el pescuezo, eh, y para esos, y, y para meterlos toda la vida en la cárcel, y la gente como, como borregos aprendiendo, bien, bien, que se pudren en la cárcel, bien, bien, genial. Claro, la movida y es que se siente. Eh. Estoy un poquillín como, como lo que os decía otro día ¿eh? que, que había los que decían cuando aumentaban los controles y tal De modo, oh, ¿qué más me da mí, Yo no tengo nada que ocultar <risa> Hay que ser ingenuo, ¿eh? ingenuo pa, ¿eh? No sabéis que como yo digo siempre Estáis fartujos ya de sentidmelo Les yéis, tan ahí pa' usarse ¿Eh? Les yéis, ¿Eh? ahí para cuando fue, falta acabar con quien sea, tener los recursos suficientes. ¿Eh? Esta supuestamente sí, una una ley para, para para los malvados yihadistas, para los malvados terroristas. ¿Eh? Pero con una definición de terrorismo tan extremadamente amplia que bueno pues podría llegar perfectamente a. a definirse lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que bueno pues falar contra ella. ¿Eh? Pues como un acto de terrorismo, porque al fin y al cabo no deja de ser un, un acto conducente susceptible de alterar el orden social ¿eh? Ojalá ya podría ser que lo que yo dijera aquí tuviera algún tipo de influencia en el orden social Porque entonces me quedo con decir para hacer un desordenarse, ¿eh? debe desordenarse bien pronto ¿eh? pero no me parece a mí que, que no lo voy a tener pero bueno que, que sí que sí que, que la yeta para todo el mundo y la definición ¿eh? de lo, lo que y terrorismo para ellos y tan increíblemente extensa inconcreta ¿eh? y tan inconcreta que terrorismo y absolutamente todo o puede ser llegó el ¿eh? llegó el momento absolutamente todo a cualquiera pone a acusarlo de, de terrorista ¿eh? la desaprovechante que desde lo de yo no tengo nada que ocultar ay mongol pero yo que cuando lo tengas no vas a poder ocultarlo ¿eh? y, y él dirá no pero yo voy a seguir siendo igual yo nunca voy a tener nada que ocultar bueno pues a lo mejor tú sigues siendo igual ¿eh? pero ellos deciden que tú ya no vas a, a poder ser así esto es como ¿eh? ya lo dicen un día como lo del, del poema ese de Alberto Rued vinieron a por estos yo no llega, entonces me igual vino a por los otros para mí me la suda que yo no llega, y vinieron a por mí <risa> pues esto, y una, y una, ¿eh? esto va a ser una cosa parecida ¿eh? van a jodernos vivos y tal y entonces claro, si tienes un teléfono listo de esos que para arriba son capaces de, ¿eh? de saber en cualquier momento pero donde andes, entonces garrete enseguida, bien, sin problema ¿eh? yo por fortuna de momento tengo un teléfono tonto da igual Saben perfectamente dónde estoy, lo que falgo y, y todo lo que necesiten. Eh, no paraste nunca a pensar en, ¿eh? en todos los elementos de, de control que pueden llegar a, a ponerse en, en marcha en un momento dado. ¿eh? Es impresionante ¿eh? lo, lo, lo extremadamente controlados que, que estamos. Había bueno, oficio el otro día un programa que lo llamé medio ahí en pleno momento. ¡Control total! ¿Eh? Eh, tampoco tampoco llegará para tanto. Que suena ah, a una, una moto que pasa por la calle. Digo, ¿eh? <ríe> ya, a ver si el, el, el, el, el, el, el avión fantasma... ¿eh? ¿No sentiste estos días hablar de... del avión fantasma que atraviesa España todas las noches y tal! Bueno, y, ¿Eh? <ríe> Yo creo que yo decía ¿sí? ¿Un avión fantasma? No, y un avión con el yuzo se paga. Es joder, joder, ley. bueno yo les voy a contaros una anécdota ¿eh? por acabar la radio también puede servir para contar anécdotas no Sí, a mí sí porque no me va a servir para pa este tema bueno pues yo resulta que una vez picaron a la puerta y yo da normal no, no atiendo al timbre ¿eh? no atiendo pues, yo el timbre para mí sí suena allí como como el que oye llover ¿eh? bueno nunca entendí muy bien esa, esa ese, ese dicho porque el, el que oye llover depende puede atender por la lluvia ¿Eh? Yo estos días con, con los que están cayendo, pues oye, oigo, oigo que peguen los ¿eh? gotes, los botones, esos que caen en ¿eh? o los granizos, ¿eh? oigo que caen a la ventana y voy a mirar. Entonces, yo, oye, igual no llegue el dicho más acertado, ¿eh? ¿eh? como que no hay llover. ¿eh? Bueno, digamos que yo no ni feo caso. ¿eh? Pero ese día no sé por qué porque bueno obviamente cuando estoy esperando que alguien venga eh, pues entonces si sí, sí fue caso ah, pues ese día por motivo que fuera pues pues pues sí acerquéme y abrí y con tan mala suerte eh, que el que picaba y era un, un comercial una empresa de este de, de, de telefonía y televisión era de mi madre y yo la verdad que yo soy malo para pa ese tema ¿eh? para los, los comerciales <coughs> Malo para ellos, básicamente porque no saquen nada de mí. ¿eh? Todavía nunca me apunté yo a nada ¿eh? que me dijera o compren nada que me dijera un comercial. ¿eh? A ver, yo, yo que resulta que, que para pa, pa comprar cualquier cosa tengo que ir tres o cuatro veces a vela, ¿eh? pues, pues como para arriba ¿eh? una cosa que me dijo un comercial, pues ya apuntala. Pero lo que pasa es que por un lado... también también no sé qué dejarlos con cortados y tal. Entonces yo en el primer momento digo no pero mira de verdad que no me interesa, que no y pero ellos sí, normal oye pues ya es su trabajo y tal y y por lo que me he dicho de alguna persona que, que trabajó de, de comercial, bueno pues el hecho de insistir Pues muchas veces pues para que la persona al final acabe entrando pelaru ¿eh? No sabe no sabe si porque lo convencieron O porque eh, sencillamente quiere quitarlos de en medio Son muy pesados ¿eh? Pero bueno, les pues pasa Por fortuna no tengo yo, no conozco yo mucha gente que se dedique a eso ¿eh? un, un, un trabajo muy feo y hasta cierto punto Un, un trabajo que no puede ser bueno en él Si no es un poco cabroncete, paz mami, ¿eh? paz mí igual estoy confundido, pero bueno, paz mami, paz mí que, que en buena medida, cuando alguna medida el trabajo de comercial, yo no deja de ser un, un trabajo de embaucador, ¿eh? pero bueno, oye, que ya os digo que a lo mejor esto es bien sencillamente, ¿eh? Eh, yo pienso así, no, porque estoy condicionado por un par de fechos eh, eh, los típicos de, bueno, comerciales, gente mayor ya sabéis, ¿no? a qué me refiero, seguramente sí, seguramente sí bueno, pues esto que este pues bueno, eso yo diciendo, no, pero de verdad que no me entiendo. no, sí, porque me, tal y acuérdame que hubo dos ocasiones en las que este dicho eh está vacilándome Porque además me dice, mira, contrates esto y lo demás allí no sé qué. Y, y entonces es, regalamos te Gol TV. Y yo dije, mira, a ver, hay un problema que Uno, que yo no veo la tele. ¿eh? Y es que aunque la viera, de todas maneras, no me gusta el fútbol. Entonces ya debe decir, pero bueno, este tío, ¿qué va? ¿Qué empieza? Que voy a creerme que no ve la tele y que no me gusta el fútbol. ¿eh? Como a todo el mundo. Bueno, pues me pasa a mí que, que bueno, pues yo no lo inventé, ¿eh? no lo inventé en, en absoluto. Yo no veo la tele ni no me gusta el fútbol. ¿eh? Y, y decíame también eso: de, eh, mira, y además eh, vas a tener un, un de regalo un, un, un teléfono listo. ¿eh? Y decía, pues no, yo la, yo no tengo de eso, porque me caro. Estaba falándome de. de tarifa de datos y la de mi madre digo, no pero pues si yo tengo un teléfono de estos mira pues en todos los ratos vas a tener uno de tal y, y vas a poder tener Whatsapp y yo claro debiera haber dicho digo pero es que no tengo interés ninguno en tener Whatsapp ¿eh? pero bueno más que nada dice bueno vale déjame los papeles que ya lo pensaré y yo no pero que hay que decía él y muy bueno ¿no? pero bueno que tengo que pensar que ya es gratis digo no me tengo que pensarlo igual uy Pero bueno, ¿cómo que qué tengo que pensar? Por favor, tengo que pensar muchas cosas. Hostia. Joder. Have 15 words to say now Oh my lord, today My life changed now But in a better way I can be Be what I want to be I don't know if I can take this any longer Pretty Lovely Pretty Lovely Bueno, bueno, bueno, eh, vamos terminando. ¿eh? Ahora de verdad, ahora de verdad, empecé a decir que íbamos terminando, tampoco hay tanto, eh. Ahora 10 diez minutinos, no, no, más, no más. Eh, Vistes que cantaré más guapo, ¿eh? pues eh, Los que se ya es de de, de Perequía, Radio Orden, de, de Tala Cuca, los que se es de de Asturias, que yo creo que eh, toda la gente que siente este programa y de y de Perequía, y de Perequía cerca, eh, nunca, nunca no soy yo prácticamente a de, eh, no, prácticamente no, no conozco a nadie que sienta Nedone, que no sea, no sea, no eh, veo de Asturias. Eh, me tuve sintientes en Calcarallo, eh, eh, siempre me acuerdo del mío oyente londinense, eh, que ahora no son de tantos, no sé cómo puedo llamarlo, creo que está en Santiago de Compostela, entonces tendría que llamarlo el, el, el sintiente Compostelano, eh, supongo que sería la, la manera fallaiza. Pero bueno, eh, no, no estoy seguro, entonces tampoco voy a. Eh, tampoco voy a voy a llamarlo así, nada de esa manera. Y según una vez, eh, un ratín tuve, estuvo eh, sintiéndome una rapaz una mega de de, de. de Dinamarca, eh, que yo creo que fue la, la sintiente más eh, ayunchada que tuve, eh, eh, mira tú, qué, poca cosa y porque bueno, eh, una radio que, que se emite per internet, eh, guapamente podría tener un, un sintiente de, de la tierra de fuego ¿eh? Que quedaría más muy bien muy poético ¿eh? porque anda que no prestaría tener un sintiente de, ¿eh? de la tierra de fuego ¿eh? pero bueno no lo tengo oye que vamos a hacer ¿Eh? yo los sintientes eh, los pocos que conozco son duviego de, de, de mieles de, eh, ¿eh? que vamos a vamos a hacer bueno tengo uno de la puela Eh, que ya hay unos cuantos kilómetros aquí a La Puela, ¿eh? Lo que pasa es que siénteme pel camino de aquí, de aquí a La Puela, ¿eh? eh cuando va en el, en el coche y entonces, bueno, pues, no son todos los kilómetros que hay está La Puela. Hasta La Puela habrá cien, cien, poco menos. ¿Eh? pero digo, Steve, escúchame escúchame trayecto, no llega a los, no llega los cien, un saludo muy gordo, para ¿eh? palo oyente de la pola, eh, que es mucho más que, eh, que, que no, que no, que no lo saludo directamente. Eh, bueno qué coño, y tampoco un saludo a los a los demás, pero eh, que ya sé yo que, que seguramente está por ahí el, el amigo el cabezón y, y seguramente que, que, que tea también o lo descargue pues, el gaspar y el, y el fóbico que son el mismo, pero bueno, y el Tirolicio y, y qué sé yo, pues muchos hay por ahí que, eh, que te en cuando siguen, siguen este programa. Eh, por cierto, bueno, que, pues que estaba diciendo que el canterín está tan guapo para pues, pues, toda esa gente que vive por aquí cerca eh, Estos días per aquí está haciendo un poquillín de frío Un poquillín, eh, no tanto como el que decían que iba a hacer Coño, está frío, pero joder, bueno, bregándose, llévase, llévase bastante bien No me las temperaturas de cero, por lo menos eh, en lo que la. La ciudad, seguramente para la montaña sí, pero tampoco me parece pues, que tampoco tengo ningún ningún sintiente. Montesín, ¿eh? o sea, ya que bueno, los míos sintientes eh, están pasando frío, pero no tanto. ¿eh? Bueno, pues una manera muy falladiza de, de no tener frío, que por lo menos a mí me furrola, no sé si a los demás les furrola, y ahora los cantarinos como el que os acabo de poner. La música es K, vamos ¿eh? así, tampoco muy acelerada, ¿eh? en plan así más lovely, más tal. A me póngome, eh, los, los, los cascos con el aparatín este de la música, eh, Y la música es acá, ¿eh? Hostia, y voy que no me entero de nada. Voy por la calle eh, y tarareando, me hallando el son de la música, la gente brava a mí, prove ¿eh? Prove rapacín, que qué, qué mental tendrá, eh? Pero yo feliz, eh, yo feliz. como dice el, el que, que y que tuve yo también con los paisanos estos viejos que os digo, trabajando con, usando refranes como recurso, como dice el refranesi, ando yo caliente, risa a la gente, yo estoy caliente sintiendo SCAR, ¿eh? o sea que, ¿eh? pues ya sabéis vosotros, si no queréis ¿eh? pasar pues frío, sentís SCAR, con, con un aparato de estos tecnológico, ¿eh? de los que también soy dependiente, mira, no me acordaba yo de... ¿Eh? También soy dependiente de la tecnología esta, de los aparatinos en los que puedes meter música. ¿eh? También es verdad que, oye, llevo mucho tiempo. ¿eh? Y, y entonces, si sigo el, el principio ese que desarrollé a los 16 años, de que ¿eh? el que yo conozco... Que yo mentira, ¿eh? que no nací conociendo yo la, la música portátil. Yo el primero Walkman me regalaronmelo a los 7 años, Recuerdo Porque fue para la, pa la primera comunión, ¿eh? regalaronme un Walkman. Y desde entonces estoy yo bastante enganchada esto de, de, de ir para la calle sintiendo música o sintiendo la radio ¿eh? que también cualquier de esas dos cosas vale de fecha a mí me eh, gusta bastante más sentir la, la radio que eh, que sentir otra cosa pero bueno oye en fin que aún que aún sentirá ¿eh? sentirá lo que lo que lo que paeza y ¿eh? eh, bueno eh, ahora sí acaba de verdad vale no he eche apenas 12-13 minutos, es que dice que marchaba ¿eh? venga repito un saludo a toda la gente que sintió este programa en directo sigue preciento 7.3 Silla por internet un saludo a toda la gente que lo siento en diferido y un saludo a toda la gente que lo descargue ¿eh? un saludo a mi colega de la puela al tiro al fóbico ¿eh? al, al cabezón ¿eh? a todos Y a todos los que se me pasen, coño Yo no voy a acordarme de toda la gente todos los días Vosotros que peses que y esto Ya me todo el de enganchado a internet Y eso joda la memoria Venga, cada la semana que viene Y ya sabéis, que no os Eres un canijo pero sabes aquí a la vida no goberla, Que todo lo que te han contado Y todas las mentiras que te ha hecho tragar En el colegio El señor maestro Solo ha servido para que ahora sepa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 Pero nunca de gallumbos Todos a una, pisándote la chepa Rampla, trinca, malversa Que siga el paso doble Y la cuerga flamenca Y grita con ellos, ¡viva las cadenas, ¡Rompe ya tu silencio! ¡Dale lo que te dio primero!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 ¡Que no te caucan, ¡Que no te cojan! Eres un ganijo pero sabes ya que a la vida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 Que no te caiga, que no, que no, no te caiga, que no, que no, que no, que no.